el Gastón, es cierto que hay este había tanto en el tintero con la primera nota con el 24D que tuvimos que vernos en la necesidad de volver a retomar el tema, o sea, no lo podemos abandonar. Fue tan jugosa la nota que hicimos con Carlos Sanzorena el colectivo sanitario, un ingeniero agrónomo que está trabajando en este tema y que por ahí lo están denunciando desde ese lugar. Incluso el colectivo sanitario está teniendo reuniones con algunos agentes de gobierno por estos temas, están siendo consultados por el gobierno, digamos, a raíz de propuestas que, que llevan adelante como son el manejo de campos de manera agroecológica, sin el uso de herbicidas ni pesticidas químicos, sino todo a través del uso del control de plagas con otras vegetaciones o con o con distintos manejos que hacen de la tierra. Carlos Sanzorena nos contaba en la primera parte de la nota algunos aspectos relacionados con el 4D, de qué se trata, cómo se aplica, cómo vuela sobre las ciudades y demás, y ya sobre la segunda parte de la nota se iba un poco más a algunas cuestiones que tienen que ver con la salud del pueblo pampeano, con algunas localidades en las que es muy evidente que sobre las casas que dan a campos que son fumigados con este producto hay muchos casos de cáncer y demás. Es interesante la nota, así que está buena ponerla al aire hasta que termine. y Para después, sí, ya por ahí buscar alguna voz más oficial, algo que nos hable un poco de qué controles se efectúan sobre el ingreso de herbicidas a la provincia, qué controles se, se efectúan sobre la aplicación de esos herbicidas en la época y en y en el y en qué campos, no sé, si están a más o menos de tanta cantidad de kilómetros de las ciudades y qué efectos podrían tener. Muy bien. ¿Es así, entonces, que seguiríamos escuchando aquella misma nota? Es la misma nota con Carlos Sanzorena, la segunda parte. Que bueno, hemos estado ausentes estos lunes y volvemos, como vuelve García, como vuelve Mauro, volvemos todos a Kermés. Buenísimo. Seguimos entonces desarrollando aquella nota. Bueno, un indicador muy muy sensible es el cultivo de, de uva, digamos, la, la vid. Pero después, bueno, lo, lo vemos en tomate, lo vemos en, con también mucho aborto de flores, lo vemos en... en bueno, y prácticamente todas las, todas las especies porque porque son las especies de hoja ancha que son las que este producto afecta combate hay algo algún estudio que hable de la incidencia que pueda tener sobre las napas de agua la aplicación de este tipo de productos en campos y demás eh, mira este producto en, en particular eh, por sus características creo que no es de los que más lixias llamamos nosotros de lo más percola, en profundidad, si sí hay otros productos como la, la tracina, eh, que inclusive en el estudio que hacen en Trenquelauken del arbolado urbano, sí. encuentran en el 70%, creo que eh, 80% de los árboles del arbolado urbano, este producto que estábamos hablando, 24 4 d y encuentran en el 100% tracina. Tiene otros, otro sistema de escaparse de, del campo, por decirlo así. Eh, pero bueno, eso, el, el, yo creo que el 2-4 no, no es tanto lo que lo que se va las napas, si sí hay otros productos que sí, este, sobre todo digamos, el manejo que, que se hace los suelo, suelo eh, livianos digamos sobre todo con el norte de la provincia el año pasado se dio a conocer un, un, este, un estudio digamos el INTA donde este producto que, que ahora hablamos la tacina llega a las napas de, de agua por lo menos de primer napa este bueno la, la culpa la tiene el, el suelo que es muy arenoso y que llueve mucho bueno la verdad que este se re Es terrible lo que nos está contando Carlos y es sin duda un tema para, para instalar en los medios, por ahí que no se ve tanto. ¿Cómo cómo sentís la cobertura de los medios de este tema? Eh, bueno, el, el año pasado a partir de, uno, de algunos casos muy resonantes, digamos, empezamos a, a se empezó a tener mayor, digamos, difusión de estos de estos acontecimientos, digamos, hubo algunos casos que fueron el de Luigi, digamos, el de los cientos Novillo y Y luego los vieron a y, y hubo algunos casos, digamos, que, que empezaron a tener mucha... Hacer resonar el tema, digamos. Pues claro, que empezaron a hacer resonar el tema en los medios, que venía siendo... Eh, ah. no, no venía no, teniendo mucho eco con alguna actividad, pero bueno, estos casos hicieron. Y además yo creo que está pasando, no solo en los medios de prensa, eh, sino en toda la sociedad, algo que está ahí... Eh, hace muchísimos años que la gente lo ve en los pueblos Empieza a preocuparse por, por la cantidad de cáncer que hay Por la cantidad de malformaciones que hay Por la cantidad de, de abortos, de contagios que hay Lo empieza a ver y, y, y, y había una preocupación, digamos y, y ahora esto empieza a salir a la luz, digamos Y se empieza a hablar eh, en, en, Se empieza a dejar de hablar en voz baja Y se empieza a hablar... Eh, en voz alta por decirlo así este, y bueno eso también me repercute y bueno muchos pueblos están empezando a, a movilizar, nosotros como, como, como colectivo sanitario estamos yendo a los pueblos que, que nos convocan digamos para tratar esta problemática y esta semana vamos a estar en Tendental Viar Perfecto, qué, qué profundidad eh, Gastón, la verdad que Eh, no quiero des usar la palabra alarmante, pero no me queda otra. Sí, es, es tan alarmante como tantos otros temas, Juan, de los que...